Y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 411 de La Otra Oreja. Este programa lleno de subversiones sonoras, con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. Nuestro mail, otrooreja.gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y hay... Y hay otras orejas que están escuchando desde la Patagonia rebelde hasta Nueva York, hasta las proximidades de Nueva York, eh, no menos rebelde. Y emitido desde Radio de la Azotea, la primera azotea en planta baja, gracias a la operación universitaria y pretecista de Lucas Durso. No. Sí, cómo no, sí. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Hola, Edu Nashman. Hola, Lara, Moyano Silva. Que te salga lindo tu programa. Gracias. Eh, ¿Ya se van, chicos? Este, bueno. No. ¿No? Bien. Eh, se quedan a escuchar el programa, entonces. ¿Van a decir? ¿Qué van a decir? No, nada, bueno. Eh, a ver, eh... Y hoy es un día... Bueno, empezó agosto... Y agosto nos recuerda a Santiago Maldonado, ¿no? Y aquí en Mar del Plata hicimos una movida... Con la asamblea por una sociedad eh, sin fascismo... Hicimos una actividad... Eh, que vamos a tener la, a la musicalizadora de esa jornada... A Jimé, la vamos a tener aquí... En, en muy contados minutos eh, y gracias a las chicas de hijas de Ensenada, La Plata por ahí, a Isa eh, que nos mandó un tema eh, que bueno, está siendo muy viralizado donde está Manu Chao, La Murga Esa Te La Debo eh, temas musicales dedicados a Santiago Maldonado este joven argentino, anarquista, desaparecido y asesinado por manifestarse en favor del reclamo de los mapuches en Cuyamén. Escuchamos. Esa tela la debo, la murga uruguaya. <música> no, no, eh. Quizás porque protesté porque uso rastas y barba Prejudan con mala hazaña, con su escala de valor, de artesana condición, de dar alegre batalla Tengo mensajes grabados, en la piel de mis hermanos Yo, yo que creo en la igualdad, pueblos ancestrales siento que debo ser parte su lucha es por dignidad conmigo pueden contar aquí estoy para brindarme cadaario un rap con locura traigo sonrisa que duran hoy la cosa está salada siento que tumban las balas, nos empujan hacia el río. Vienen gendarme de arriba, sigo esquivando los tiros, ya es toda una cacería. ¿Y qué le voy a hacerse si a mí? de mi ser no sé dónde me llevaron la ministra en su descargo dice que todo es normal que la justicia vacuar mientras se daba la mano. Corran pruebas sin cesar y miran para otro lado. Confunden con tantos falsos, dicen que no estuve allá, que no se puede probar, que debo andar extraviado. Pero yo no estoy perdido. que no hay perdón ni hay olvido y castigo a los culpables. Quiero aparecer con vida, que terminen las mentiras, el Estado es responsable. Hoy voy a gritar que escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Según Sonia, dice que ha llegado la mejor DJ de Mar del Plata. Este, ¿Cómo va, Jimé? Hola, ¿cómo están? Gracias Edu por invitarme. No, eh, gracias a vos por venir y nos agradecemos nos agradecemos eh, bueno y, y el otro día en la plaza en la plaza mitre que hicimos un mural un mural este eh, la cara de maldonado en, en, colectivamente en el piso eh, bueno pasaste pasaste música? Eh, pasaste bastante música eh, musicalizaste toda la toda la tarde mm. a pesar del frío el solcito estaba lindo no yo casi ni lo sentí el frío <ríe> la verdad ¿Qué? la claro. pasé también sí sí para mí pasar música al sol es de las mejores cosas que me pueden pasar en la vida uh -huh. y encima en este contexto en eh, la verdad que hace falta reunirse con la gente salir a hacer cosas que tengan un mensaje sí, compartir lo, lo que más me duele es no poder abrazarse <risas> sí. juntarse con con tanta gente querida y no poder abrazarse eso mm. eso no está bueno sí. sí, realmente han han encontrado la vuelta para que nos dé miedo el contacto mm -hmm. y es un lindo desafío encontrar otras maneras de abrazarse. Sí, totalmente. Sí, ¿Y con qué nos vas a abrazar musicalmente? <risas> eh, este abrazo que comparto con ustedes es un abrazo que elaboró eh, Miss Bolivia. Eh, se llama Rap para las Madres. Obviamente está dedicado a las Madres de Plaza de Mayo. Y yo creo que para todas las Madres, en realidad, Ahí está Miss Bolivia, por la otra oreja. Nací el primero de abril de 1976. Me pusieron María Paz. Escuchá. Soy de 1976. Tengo la data grabada en la piel. Tengo recuerdos que se pegan como miel pero transformo la hiel y no me contamina cambio peneno en medicina tengo mi propia resistencia, la rima abro la boca porque me provoca y hoy vine a cantarle a estas minas porque el rap para las madres, el rap es así el rap para las madres no va asada y va para las abuelas, dejo secuelas altos ovarios haciendo escuela nena bien popular para cabezas y chetos Quiero saber dónde mierda están los nietos Con mi pregunta te inquieto Vas a quedar pensando lo más yo Te lo prometo que nunca más Callarán la semilla Nunca más callarán la voz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 la semilla nunca más callarán la voz nunca más callarán la semilla nunca más callarán la voz nunca más callarán la semilla nunca más callarán la voz nunca más callarán la semilla nunca más, semilla. Nunca más. y aquí estamos con las alas intactas en cada paso en cada palabra en cada texto en cada oración de corazón a corazón Luchadora A luchadora Siempre es aquí ahora Nunca más callarán la semilla oreja latinoamericana. Y están escuchando este programa desde México... ...Alfredo y los compañerazos, ahí está Genia... Eh, ...dice que estoy con la mejor musicalizadora... Eh, ...abrazos de Genia, Nerea y Néstor... Eh, ...bueno, está... ...Federico Moyano... ...pero los mensajes los vamos a leer después... ...¿no?... ...porque ahora vamos a... ...a una mujer increíble... ...¿no?... ...guatemalteca... ...así es... ...Rebeca Lane... ...vamos a escucharla... ...a esta anarquista... ...socióloga... ...poeta... ...cantante de, de rap feminista... Sí, ...miembro de la agrupación Hijo Guatemala... Uh -huh. este, ...estuvimos con ella un par de veces y qué nos trae musicalmente. Ahora vamos a escuchar Velas y balas. Velas y balas. Ahí estamos por la otra oreja. Pero los gobiernos saben que queremos libertad Estamos organizados para nunca más callar Ellos están armados y paran a matar No tenemos miedo, sabemos cómo actúan Con sus infiltrados, la prensa y la tortura Entre los gases te puedo ver Sos del mismo pueblo que haces desaparecer El enemigo es uno, el capital Los medios de producción hechos para esclavizar ¿A dónde vas? ¿Quién respondes? ¿Cuál es tu clase? ¿Cuál es tu norte? Yo soy del sur, estoy prendiendo velas en des Llorando vidas de actos impunes, gritando fuerte entre multitudes La educación negada a la juventudes, persecución en aulas y en clubes Los cuerpos son nuestros, las penas también, las lágrimas caen sobre la piel El papel se tiñe de rojo, ¿lo ves? Cubren paredes, preguntan por él Esto es así si no nos cierra necesitan represión necesitan de esta guerra necesitan sumisión y que la gente se pierda hay mucho que hablar acá existe un grito un delito de estado lo cubren los mismos que lo han perpetuado la gente pregunta dónde está Santiago nuestro lo muerto lo llanto los resto pero sigue vivo no ¡El fuego que irrumpe en cualquier momento! Los palos, las ventas te venden un cuento La TV basura, otro gran invento Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas Aquí en Buenos Aires, allí en Guatemala Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas Aquí en Buenos Aires, allí en Guatemala Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas cada toro debe ser libre para desarrollar su esencia. Libre para desarrollar su esencia. libre para desarrollar su ausencia. Limbo con el nombre de todas las muertas, las desaparecidas y torturadas. Limbo en el nombre de todos los muertos, los desaparecidos y torturados. Que no haya paz en los sueños del presidente, diputados, alcaldes, militares y policías. Que la casa de los mil espejos se devuelva su reflejo. Nos piden paz y respetar la democracia Y luego nos apuntan la cabeza con sus armas Han saqueado al Estado con todas sus arcas Nosotras pobres y ellos, riendo a carcajadas No pasa nada, noticiero pronostica Una mañana soleada, no pasa nada En la tarde un partido, en la noche una cerveza Fiesta hasta que amanezca, no pasa nada Nos mienten en la cara El salario para abajo y la comida Cada vez más cara Cada vez más caray los mienten en la cara Este fuego que traemos Les quemará la máscara ¿Y quien dijo que la guerra terminado, nos siguen desapareciendo, nos siguen golpeando, desde Abiyachala, del sur y del centro. No nos cansamos, seguimos resistiendo. Vamos tras la vida, aunque nos de la muerte, no descansarán en paz, malditos presidentes. Hoy las 56 niñas en Guatemala, prendemos estas velas, fuego que sanan. <risa> Disparabala. aquí en Buenos Aires allí en velas, ¿Estás escuchando según la otra oreja? Jimé, ¿con qué nos vas a convidar ahora? Ahora viene un tema que hace Karen Pastrana, que viene de, no sé si se acuerdan, la gente de los 90 noventas, <ríe> vas a saber de qué hablo, de ese grupo argentino de hip hop muy fuerte que fue Actitud María Marta. Claro, eh, Malena D'Alessio uh -huh. eh, debutó en el 95 y una compañera de hijos Capital Federal eh, que sigue trabajando ¿eh? como actitud María Marta. Pero en ese momento estabas con Karen. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora este tema es, es una colaboración con otras cantantes también. Aparece Sara Eve en un momento. Eh, todas con eh, siempre reivindicaciones sociales. Yendo muy al frente, con un estilo muy marcado. Eh, con palabras... Eh, fuertes eh, y este tema en particular se llama salve y habla de la naturaleza eh, ahora en mar de plata estamos viviendo eh, este peligro que es eh, la posibilidad de que se empiece a explorar sísmicamente en el mar eh, con, con todo con toda la mierda que eso conlleva y ¿no? uh -huh. Eh, así que bueno, me parecía que relacionar eh, la falta de amor, la falta de consideración, de cuidados eh, La imposición de unos sobre otros, que es el fascismo eh, y, y lo que estamos pasando a Cámara de Plata, lo que está sucediendo en realidad a nivel global Pero lo estamos viviendo eh, muy cerquita eh, Sí, eh, me pareció adecuado Escuchamos entonces a Karen. salve naturaleza, madre reina, humanidad responderá. Cuando nacionaremos yo no lo sé y nos demuestra su poder Salve naturaleza, madre reina, la manida responderá Cuando nacionaremos yo no lo sé y nos demuestra su poder yo Cuando llora la tierra mi amigo, es la madre A muchos, ¿no? No solamente a Karen Pastrana, a Malena D'Alessio, a Sara Ebe. Eh, bueno, y nos decían salve. Y, y hay pachamamistas que el primero de agosto le dieron a la caña y a la ruda. Pero respecto de Monsanto, Bayer, la barrigol Vaca Muerta, el Paraná de las empresas el acuerdo para las granjas porcinas con China, la sojización, las fumigaciones, la minería a cielo abierto, el petróleo en la costa de Mar del Plata, bueno, mm. no dijeron nada, ¿no? O simultáneamente saludan a la Pachamama mientras justifican las elecciones anteriores y las próximas con con los distintos gobiernos, ¿no? Así es. Eh, bueno, y ahora... ¿Qué, ¿Qué nos vas a comidar Ahora vamos a escuchar a un artista que quiero muchísimo que es una trans suddaaka eh, esa es Sushi shock es actriz es escritora es cantante y es docente en Argentina eh, el tema se llama promuevo barricadas Su shock.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 Escuchando según la otra oreja